Exactamente, nosotros creemos lo mismo, que es muy serio es un tema que además no, no es reciente, viene hace ya un año largo te diría, sí. yo vengo leyendo la situación hay mucha preocupación no solamente en la ciudad sino a nivel nacional, a nivel provincial eh, en buena hora que han comenzado también a, a buscar la regulación a nivel nacional, porque primero hay que destacar una cuestión que Hay que dejar clara, la reglamentación y la regulación de los juegos de azar Corresponde a la provincia y en parte a la nación No es una responsabilidad del municipio sí, sí. Por eso nuestro proyecto no tiene que ver con, con plantear la reglamentación De una cuestión de este tipo, sino lo que estamos diciendo es que Hay una situación, hay una realidad Y es que la ludopatía, sobre todo en los adolescentes, viene creciendo Creemos que es un tema muy sensible, muy importante y lo que nosotros venimos a hacer, o intentamos hacer, es que el municipio se ponga al frente de una campaña de concientización y trabajemos en una tarea preventiva, que eso sí es responsabilidad del municipio. Desde ese punto de vista, nosotros tomamos una iniciativa que también se ha visto replicada en otros lugares del uh -huh. país, que es plantear un proyecto de generar una campaña pública, masiva, sí. en donde podamos empezar a dar a conocer qué es lo que está sucediendo, dar información y hacer prevención, con los adolescentes y con los padres, porque esto también es una tarea de los adultos, estamos hablando de chicos de 12, 14, 16 años, que hoy obviamente por la dinámica de la tecnología, incluso uno lo hace, yo tengo un hijo de 15 años, le tuve que generar una cuartita de, de, de las billeteras virtuales para que compren sí. la cantina, entonces vos le estás girando dinero, y con esa dinámica es que ellos mismos pueden apostar. Y otra sí. cuestión también que, que, so, que no es que soslayar, que es que el juego online se ha venido regulando y se ha venido autorizando. Algo que ocurrió en Córdoba hace dos años, y que se autorizó el juego en línea, después podemos discutir el fondo de la cuestión si está bien o está mal. Pero hoy el juego está autorizado, está, está. hay páginas que son legales, pero lo que nosotros entendemos y lo que vienen planteando las organizaciones que tienen un conocimiento, es que el problema no está tanto en las páginas legales, sino en las páginas ilegales. Porque las páginas legales, más allá de las problemáticas que puede haber, intentan regular con determinadas, con determinada, eh, digamos, complicaciones para el acceso que los menores no jueguen. El problema son las ilegales, que obviamente entran libremente los chicos y con estas billeteras virtuales trasladan plata, juegan y si ganan les, les devuelven el dinero ahí. Entonces realmente se ha formado una cuestión muy compleja que cuando yo presenté el proyecto realmente tuve comunicación de... Ajá de distintos docentes, algunos directores que, que te refrenden que la problemática es muy seria y es mucho más grave de lo que uno a veces cree. Yo a veces decía, por ahí uno viste hay problemas que, que cree que son ajenos o que están lejanos a uno, y cuando vos te das vuelta y preguntas te das cuenta que lo tenés eh, muy cerquita sí. y que realmente es un problema serio. Sí, bueno, eh, como te decía, vos lo habías presentado al proyecto, habías pedido en su momento el sí. tratamiento sobre tabla, lo pasaron a la comisión, pero sí. decidiste un par de semanas después presentar un despacho. ¿no? Sí, porque en realidad el proyecto pasó a comisión, eh, hubo un llamado a comisión en donde el oficialismo nos explicó que venían trabajando desde el Ejecutivo sí. para preparar, pero la verdad es que más allá de, de las explicaciones que nos dieron, nos parecía que el proyecto estaba presentado, era razonable, y había que darle tratamiento. Yo siempre dije que a mí no me preocupa tanto que me aprueben en un proyecto, lo que me preocupa es que no tengan tratamiento y no tengan discusión, hay que darle la discusión hay que hacer los planteos que uno quiera o crea conveniente y después se aprueba o no, en este caso se aprobó si vos me preguntas por qué se aprobó siendo correcto te diría que, que entiendo que es un problema que comprendieron que no había forma de no acompañarlo, después correrá por su cuenta saber si es por eso o por algún otro motivo. Por lo pronto, a mí lo único que me interesaba, y lo dije públicamente, no es que me aprobaron el proyecto, lo que me interesa es que ejecuten el programa de campaña de concientización y eso ahora es una responsabilidad del, del municipio llevarlo adelante que no es una cuestión tampoco tan compleja. Estamos hablando de que algunos profesionales establezcan cómo es la campaña y se den charlas y talleres en las escuelas de la ciudad para que los jóvenes puedan tomar conciencia conciencia cabal de lo que significa y también, como dije antes, que los padres tomen conciencia de la situación, porque también es responsabilidad de los padres, están hablando de menores, sí. y el dinero se lo da uno, ¿no? Sí, sí. ¿Esto ahora el proyecto se aprobó? ¿Se tiene que reglamentar? ¿Cómo es la dinámica? No, no, no tienen reglamentación necesaria, ah. incluso yo aproveché el pleno de gobierno de la semana siguiente sí. donde sí. se plantearon algunas cuestiones que explicaron en el área de educación y les planteé el tema de que me parecía que era urgente que esto lo pusieran en marcha rápidamente. La respuesta fue que sí, que lo estaban viendo ya con, con la gente de las distintas escuelas y que a la brevedad deben intentar poner en marcha junto con otras cuestiones que intenta llevar adelante con los colegios. Es decir, no hace falta reglamentaciones más, no hacía falta ordenanza para hacerlo. Claro. Y esta es la cuestión. A ver, muchas veces uno presenta una ordenanza porque da visibilidad al tema sobre cuestiones que uno sí. ve que el Ejecutivo no avanza, pero este era un tema que era muy sencillo de parte del Ejecutivo y la Dirección de Educación, tomar la cuestión, buscar profesionales y poner una campaña en marcha, hacerlo en las escuelas, Así de sencillo es. Bueno, ojalá que se haga, ¿no? Ahora, digo, después de la, la aprobación, por lo menos que uno entiende que hay como un acuerdo explícito, ¿no? Eh, a desarrollar este tipo de acciones. Y creo que es algo que no se puede desconocer, ¿no? Porque vos solamente tenés que entrar y todos los días ves casos de eh, problemas muy serios que, que afectan sí. la salud de los chicos, eh, con situaciones muy graves que tienen que ver con cómo esta facilidad que vos este acceso que tienen a través de billeteras virtuales a poder apostar, y que hay que decir, ¿no? La, la apuesta siempre, el que gana siempre en la banca de momento, sí, alguna totalmente. vez podrás ganar algo pero el sistema está diseñado igual que Casino está diseñado para que pierda sí, plata igual tengo que decirte una cosa me parece que acá tiene que haber intervención también seria de la provincia y la nación digamos, no pueden manejarse las páginas ilegales como se manejan no puede ser que la AFIP no pueda tener un control sobre las billeteras virtuales es decir las billeteras virtuales sabemos dónde transfieren el dinero pueden intentar buscar de qué manera esto está yendo a lugares donde no tienen que ir y yo he visto la semana pasada creo que fue alguno creo que eran en, en Capital federal estaban pidiendo habían hecho un registro de las páginas ilegales estaban sí. pidiendo la justicia el bloqueo de las páginas ilegales entonces hay acciones que se pueden llevar adelante pero como decís vos, el tema es que acá también hay un montón de intereses claro, porque sí, a ver, claro. es, muy, es muy fácil plantearlo de este lugar, pero vos tenés que pensar que hoy la selección argentina tiene como sponsor sí. una página de juego online sí, sí. Boca tiene como sponsor una página de juego online River tiene como sponsor entonces los jóvenes que están viniendo de deporte lo primero que ven cuando hay un gol de la selección Es la página no, online. y lo, lo que yo te digo, esto, esto después, es Los youtubers, los sí, Instagram, sí. tenés un montón de gente que está permanentemente indicándote la página, el modo de juego. Entonces, hay un bombardeo sobre los adolescentes que es tremendo. Entonces, lo que nosotros decimos y lo repito, no es que el municipio sea responsable de regular esto, porque no, no tiene no, no, nada que no. ver con eso. Pero a ver, sí tenemos que ponerle el frente, para ponerle un freno, para hacer un parate, para concientizar a los jóvenes y a los adultos y para dar charlas y talleres, para darle algunas herramientas para contenerse frente a este bombardeo. Que es, es tremendo. No, no, mira yo consumo algunos programas de deporte y ahora ves que te ponen las. ¿Cómo le dicen? Las cuotas, ¿no? O sea, va a jugar Boca River, sí. ¿no? Y te dicen cuánto paga la apuesta, que gane Boca, que gane River, que empate todo el tiempo, ¿no? Te están haciendo. Claro. ¿no? Te están invitando permanentemente eh, y entiendo que para un adolescente, un joven que está. Y vos decís, vos, oh, si vos tenés. Este periodista que lo reconoce sí. y te está diciendo que está bueno eso, bueno, y tenés el acceso, ¿no? Y eso imagínate que está hablando de las páginas legales. No, sí, era, o sea, sí, de sí, las legales. No, y eso, hoy lo no que está. te dicen lo, las organizaciones es que el 80% de las páginas son ilegales en el país. Entonces, está. vos imagínate que si en las páginas legales tenés facilidades de este tipo, en las páginas ilegales es un vale todo y a ellos no les importa dónde ingresa el dinero, los DNI y demás. Entonces, la cuestión está. es muy seria y hay que afrontarla de manera ordenada. Hay trabajos a nivel nacional, hay un proyecto de ordenanza de un diputado nacional en donde están planteando el tema de la publicidad, una limitación sí. a la publicidad, Están planteando una serie de cuestiones, pero de todas maneras, mientras eso ocurre, que sabemos que lleva tiempo, nosotros Bien. creemos que el municipio puede comenzar con una campaña de prevención de este tipo. La ludopatía es algo serio, ¿no? Muy, Muy serio. serio ¿no? Nosotros acá tenemos casinos, tenemos el tema de las deslotes y demás, que también han traído en su momento discusión sí. y, y polémica sobre eso, pero bueno, estas nuevas tecnologías que hoy te ponen todo el alcance de la mano digo no tenés que ni siquiera tenés que moverte no, a ningún lado es ¿no? mucho para, más grave para, ahora yo sí, creo que es mucho más grave porque de último decís las los claro. casinos siempre generan una discusión de fondo que es lo que yo dije la podemos dar o no la podemos dar ahora el adolescente no entraba en el casino claro o sea, no hay, entonces en este caso estás hablando primero hay una herramienta creo que ha cambiado el mundo y la sociedad que es el celular que tenés Todo absolutamente a la mano, en tu casa, sentado en la habitación, donde sea. Entonces me parece que esto agrava la posibilidad. Y cuando vos hablas de adolescentes, gente que está construyendo su personalidad, los chicos hoy por ahí no tienen un, un conocimiento pleno de estas cuestiones. Estás hablando de gente que donde la ludopatía es mucho más posible que en un adulto y es mucho más severo después su tratamiento y poder llegar a una situación donde los jóvenes puedan volver a su vida cotidiana. Sí, bueno, ojalá que, ojalá que esto sirva de... Demuestra de también de que independientemente de las diferencias políticas que pueda sí. haber, ¿no? hay cosas que nos incumben a todos, nos afectan a todos y todos tenemos que colaborar. Por no, eso. además hay otra cosa, Pompi, Yo soy muy. Yo trato de trabajar de un modo que por ahí quizá no sea con las cuestiones cotidianas y diarias. Yo creo que hay, hay problemas que tienen más prensa que otros. Creo que las discusiones políticas a veces personalistas tienen más más prensa que otras cuestiones, pero hay cuestiones de fondo que son mucho más importantes, y que trascienden a la cuestión política de ese momento. Y creemos que este caso es un caso puntual, es una cuestión que es urgente, que es necesaria, que es importante y que tiene que ser abordada más allá de las cuestiones políticas. Y ese es el planteo que nosotros tenemos. Después, las discusiones respecto sí, sí. a algunas otras cuestiones las vamos a dar también. Sí, sí, pero me pero parece bueno, que no, te, tanto, no te puede tapar el árbol el claro. bosque hay problemas de fondo con los adolescentes un problema de salud que puede haber en la ciudad no podés no abordar porque tengas un problema o una discusión de otro tipo. Bueno, y ahora, volviendo a cómo funciona el cuerpo legislativo, digamos vos estás transitando tu segundo periodo como, como concejal, ¿Cómo, ¿cómo estás viendo este, este trabajo que, bueno, desde nuestra perspectiva se ha ido profundizando esta cerrazón por parte de, de, del oficialismo? Lo, lo vemos casi permanentemente, te diría, en, la, en las sesiones. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo vos, ¿no? Mira, yo, la verdad es que a veces uno uno tiene mucho esfuerzo, uno trabaja con mucha responsabilidad creo que le dedicamos mucho tiempo y realmente lo hacemos con, como dije antes con mucha responsabilidad a veces no vemos lo mismo del otro lado a veces no vemos lo mismo en otros concejales a mí me llama la atención que hay concejales que no hablan que no hablan hace dos meses que no emiten una opinión de ningún tipo, no puede ser que en ocho sesiones no tengas nada para decir de todos los proyectos. A mí realmente me resulta llamativo, hasta por el concejal mismo, digamos, me parece que vos no podés ser parte de un cuerpo colegiado donde estás representando a la ciudadanía porque no estás, vos no sos un empleado. Y eso es lo que a veces me parece que no termina de asumirse en algunas cuestiones. Un concejal no es un empleado, es alguien que ha sido elegido por la gente para representarlo y que tiene que opinar, que decidir y la verdad es que nosotros a veces vemos que eso no funciona. Como decís vos, creo que esto sigue siendo menos de lo mismo, decir, menos que el periodo anterior, realmente uno se da cuenta que la discusión y el debate que tenemos con el oficialismo lo tenemos con un concejal, dos a veces, el resto solamente acompañan levantando la mano, y nosotros creemos que eso para la democracia no es bueno. Sigue sucediendo lo mismo de antes, los proyectos que ingresan las minorías mayormente no es que no son aprobados, ni siquiera tienen tratamiento en comisión, que siempre sí. ha sido mi queja, este caso puntual ha sido una, una cuestión de excepción, Decepción, sí. de excepción, pero no tienen tratamiento y con eso no puedes darle debate en el recinto, creo que ese es el tema, la cuestión, digamos que desde mi punto de vista eh, yo cuestiono más. No, no me preocupo, como te dije antes, que un proyecto se apruebe o no, porque primero sí, sí, uno es, no claro. tiene toda la verdad, no, no, está bien, está bien. hay proyectos superadores, puede haber explicaciones de por qué no, lo que no puede haber es que si vos presentaste un proyecto y que además la carta orgánica te establece que tiene que ser tratado en 45 sí. días, no se ha tratado y no se dé ningún tipo de explicación no, no, sobre el tema. Pero no sucede, Carlos. No. O sea, porque está de sacar lo, lo que dice la Carta Orgánica que dice exactamente eso, que los proyectos de ordenanza deben ser tratados. No dice que deben ser aprobados. Exactamente. Deben ser tratados. Si no te gusta el proyecto, pum, lo rechazás, tendrás tus argumentos. Después discutir si vos estás de acuerdo con los argumentos, ¿no? Son dos mangos aparte. Pero no sucede esto. No. no, no Se ha naturalizado. Eso. Digo, me parece que hay algunas transgresiones, para no llamarlo de otra forma, de la Carta Orgánica que se han naturalizado que todos las hemos naturalizado ¿no? no está claro creo que como que uno se va se van, este, haciendo algunas cuestiones yo me he cansado me he cansado de de reclamar el tema de las delegaciones de facultades, la verdad es que este consejo hace delegaciones de facultades de cualquier temática y de temas que son muy serios, y después ves temas en los cuales la facultad del ejecutivo y lo manda al consejo para que lo aprueben, porque quien está cubierto de algunas cuestiones, entonces la verdad es que hay una cuestión tan, tan compleja con eso porque delegar facultades está prohibido por la carta orgánica, y nosotros venimos delegando facultades en un montón de cuestiones y creo que la más importante o quizás la más trascendente sí. o la que más ha generado daño a la sociedad ha sido la delegación de las facultades para que el intendente tenga la autorización para aumentar las tasas municipales y todos los servicios cada dos meses y que ya lo ha he hecho en dos ocasiones realmente que el consejo se desprenda de esta facultad de evaluar si las tasas tienen que aumentarse y en qué porcentaje y eliminar además el proceso de la audiencia pública que es la única herramienta real donde tiene sí. participación el vecino es una cuestión muy grave muy grave pero como decimos se ha naturalizado yo también entiendo que muchas veces hoy la sociedad está con otro tipo de problema, no es responsabilidad del vecino, el vecino está con cuestiones que son realmente complejas para vivir hoy viendo cómo llegan bueno. a fin de mes, cómo mandan los chicos a la escuela, vos por ahí no podés pedirle que estén en el debate público, adhesión a delegación más o una delegación menos, realmente no es parte de su debate de la cotidianidad pero sí son cuestiones serias que nosotros sí tenemos que marcar, porque esto hace también al juego de la democracia, hace también a la institucionalidad. Vos no podés desde el Consejo como concejal delegar facultades de cuestiones que la Carta Orgánica te ha establecido expresamente para que el cuerpo lo dirima y no para que la dejes libremente a que el Intendente lo resuelva. Exactamente, pero por eso te planteo, ¿no? Porque la Carta Orgánica, bueno... El intendente tiene facultades, el consejo tiene determinadas facultades, no se pueden delegar. El aumento de tasas y servicios es una facultad exclusiva del consejo representante, establece un mecanismo de aprobación, doble lectura, audiencia pública en el medio, y resuelven de pronto, no, esto lo vamos a hacer que lo haga directo, ¿no? Sacamos la doble lectura, sacamos la audiencia pública, y pasa. Porque y eso, pasa. como vos decís, se aprobó uno, creo que en marzo, el otro en mayo, el aumento. el sí. Y se va a venir otro de acá el mes que viene, ¿no? Así es. Y, y a propósito de esto, te digo porque varias veces te lo he consultado, vos no sos de la idea de esta judicialización de la política, no. pero bueno, el legislador eh, Walter Gisper sí. ha decidido hacer un planteo en la justicia sobre este tema, ¿no? Él considera, está diciendo lo mismo que decís vos, ¿no? En el sentido de que eh, se está transgrediendo la, la carta orgánica Y que, bueno, esto debería ser revisado por, por la justicia Entendiendo que los canales políticos que deberían estar habilitados Para resolver, o por lo menos para canalizar este tipo de discusiones No, no están funcionando Te pregunto, ¿qué opinión tenés vos de, de esta presentación judicial? Mirá, me parece que, como yo siempre lo he planteado Creo que tenemos distintas visiones de, de, de ver la política Desde nuestro lugar Estas cuestiones por ahí entendemos que no, no es razonable hacer un planteo judicial creemos que tampoco la justicia muchas veces da resolución a estas cuestiones que para ellos por ahí son menores en el marco de la situación que tiene la justicia con la cantidad de conflictos, de delitos de situaciones que llevan adelante la verdad es que tener que tomar un tema de estos no me parece que sea un tema trascendente para ellos obviamente respeto perfectamente lo que ha decidido el legislador Gisper, me parece que es absolutamente razonable que él entienda el planteo que sea necesario él además ha sido parte de la constituyente de de la, de la Carta orgánica Municipal, así que me parece que es absolutamente válido que él haga el planteo judicial, y en todo caso la justicia derimirá si, si corresponde hacer lugar a la denuncia o no. Claro, pero lo que yo te pregunto es, ¿y qué hacemos entonces si, si, si presenciamos este tipo de, de eh, avasallamientos, ¿no?, y... Y nada, más debate, más democracia y pensar a la hora de elegir, Pompey porque acá ah. también hay una cuestión que uno no puede soslayar. Digamos, este gobierno de Carlos Paz Unido no ganó de casualidad. Viene gobernando, este es el cuarto periodo que gobiernan, hace cuatro periodos que gobiernan igual y la gente lo vuelve a elegir. Entonces uno también tiene que entender que hay alguna cuestión que desde las minorías no estamos visibilizando, no estamos explicándole a la gente porque la gente sigue eligiendo a un gobierno que tiene todas estas características, pero nosotros también tenemos que hacer un mea culpa, porque si no es muy fácil acá poner no, la responsabilidad sí. en el oficialismo el oficialismo tiene su responsabilidad porque tiene una forma de manejar la política en Carlos Paz y el gobierno que es bastante monárquica vamos a decirlo de frente, ahora también algo estamos haciendo mal nosotros, para que la gente después de 12 años vuelve a elegir un gobierno que hace todas estas cosas. También hay que hacerse cargo de eso y ver de qué manera uno sigue marcando estos problemas con más democracia, con más diálogo, con más planteo e intentar que esto en algún momento se reabierta. Porque el único modo de cambiar esto creo que es que en algún momento la gente decida que ha sido el fin de Carlos Paz unido y que tiene que haber otra opción política en la ciudad que maneje las cuestiones de otra manera. ¿Y, y lo ves a eso? Lo, ves, lo, digamos, veo lo veo complicado lo veo complicado realmente lo veo complicado porque también eh, es cierto que, que no, no no siempre ha habido el diálogo entre las minorías para lograr un consenso creo que a veces los egoísmos también ¿viste? terminan traicionando las expectativas de muchos entonces terminan llega el momento de realmente pensar una Una, una cuestión un poco más armada desde parte de la minoría y terminas viendo que empiezan candidatos por un lado o por otro, el oficialismo es sumamente inteligente en armarte listas para sacarles votos, digamos, acá es como el ajedrez, las blancas juegan pero las negras también juegan, entonces no depende solamente de uno, sino también depende de otro. Y yo lo veo que es una situación eh, compleja, No imposible porque el desgaste ocurre. Si vos me preguntás a mí, hoy creo que hay un desgaste importante del gobierno, te lo dice la gente en la calle, la gente está enojada por muchas cuestiones. Creo que el, el, este aumento de las tasas cada dos meses es un golpe tremendo al bolsillo de la gente porque encima vienen aumentando por encima de la inflación ya la inflación en el país es una locura lo que ha generado este gobierno nacional sí. pero además en Carlos Paz, las tasas y los servicios aumentan por encima de la inflación realmente es una cuestión que no resiste el menor análisis ahora si esto lo va a lograr que la gente empiece a mirar de otra manera y piense que hay que buscar una alternativa lo dirá el tiempo y la capacidad política de quienes estamos en las minorías en la oposición de generar una alternativa razonable bien ¿Hay algún espacio político que también empezó a hablar sobre la posibilidad de una reforma de la Carta Orgánica? ¿No? Eso vos... Mm... mira, yo debo reconocer que ese tema lo venimos hablando hace años todos. Ahora, sí, sí. si vos me preguntás, ¿si este es el momento político? Si en este momento donde el país se cae a pedazo, si en este momento donde la gente está viendo cómo llega a fin de mes, si en este momento donde ves vulnerar los derechos de esta manera, donde hay despidos arbitrarios por todos lados, ¿es el momento de discutir la reforma de la Carta Orgánica? Te digo, me parece que no. ...que la Carta Orgánica tiene que ser reformada... ...absolutamente sí, lo hemos planteado... ...e incluso ha habido propuestas en sí, el sí. Consejo... ...yo te voy a recordar... ...la concejal eh, anterior la concejal la ...planteó un, un proyecto concreto... ...para modificar dos o tres artículos de la Carta Orgánica... ...que no fue por... O sea, ...sí hay que darlo... ...ahora me parece que también hay que tener... ...una temporalidad de cuándo son los momentos... ...para discutir las cuestiones que hay que discutir... ...se si van a preguntar... ...hoy, en este marco de crisis... ...económica, social que hay en el país, que Carlos Paz llame elecciones para convocar una constituyente sí. que va a llevar meses para debatir la modificación de la carta orgánica, que ni siquiera tiene recursos hoy para ver qué haces, y viste, me parece que está planteado en un marco... están fuera de término, me parece, están fuera de dirección en este momento. Dentro de todo este contexto que vos bien decís, como caracterizada esta crisis eh, nacional, profundizada a partir de la asunción de eh, Javier Milei como, como presidente y demás, eh, bueno, Carlos Paz dentro de un año tendrá elecciones. ¿Sí? ¿no? ¿No? ¿Pensás que esa elección del defensor del pueblo eh, puede ser una, eh, una posibilidad...? para la para las minorías en, en esto que vos estás planteando en, en la oposición de, de empezar a articular alguna propuesta que exceda estos personalismos y egoísmos que sabemos que existen mira me parece digo porque ustedes eh, ustedes como del espacio donde sí, vos sí. estás no participaron de la última elección del defensor del pueblo del 2021 21 sí, sí del sí, 2021. 2021 no porque bueno fue pandemia Si sí, nosotros entendíamos eh, eh, que en ese momento la participación no era necesaria, la verdad es que creo que... Bueno, después fue a votar el 25% de la gente, así que un poco... No, no estábamos dio, tan no. equivocados en la situación, pero de todas maneras creo que... Si me preguntás, creo que la elección de Defensor del Pueblo es una elección distinta, obviamente, a la elección del Ejecutivo con, con los concejales. Me parece que es una oportunidad para generar un espacio en donde... Hay un candidato que quizás no sea necesariamente la política, pero que las distintas minorías podamos acompañar y que realmente venga un independiente a la Defensoría del Pueblo. En ese marco nosotros siempre hemos sido abiertos, es más, en la primera elección sí participamos y participamos en un marco de una alianza, porque no nos parece que la elección de Defensor del Pueblo tenga que ser partidaria lo hemos dicho ya anteriormente, sí. eh, en ese partidario termina involucrándose el Ejecutivo, generando un candidato, más allá de que, uno, que no, lo, no lo digan formalmente, pero uno sabe que en la sombra está el respaldo del Ejecutivo, nos parece que es sumamente inadecuado, creo que esa es una de las fallas de la carta orgánica, no porque la idea quizás sea mala, sino porque en definitiva no se reglamentó adecuadamente y terminas permitiendo que el Ejecutivo se involucre, logre un candidato que sea afín y que después absolutamente no haga ningún tipo de reclamo. Pero volviendo a lo que dijimos, Yo creo que sí la Defensoría del Pueblo debe ser una posibilidad en donde las minorías entendamos no solamente en contra del intendente, sino pensemos que realmente la Defensoría del Pueblo es una institución que viene creada específicamente a controlar que el municipio haga las cosas como tiene que hacerlas. Nosotros creemos que en ese ámbito es muy posible, sería muy positivo, que lograrse, que se lograse un consenso en donde se pueda acompañar a un candidato el que sea que refleje lo que la gente necesita y que lo que la gente sienta. Obviamente que con el tiempo iremos viendo si esto es posible o no, pero sí, lo creemos, lo creemos posible. Pero te repito, no solamente pensando en el contra de, porque sí, la verdad sí, claro. es que construir eh, un gobierno, construir una ciudad o construir un país en contra de, nos ha llevado a donde estamos. Entonces me parece que uno tiene que pensar en una propuesta propia, superadora, con ideas con, con claridad, con certeza y no pensar en contra de todo el tiempo porque si voy a decir, che, vamos a armar algo en contra de y viste, no me parece que sea la idea, porque vas a terminar siendo más de lo mismo que estás criticando acá lo que hay que pensar es que la defensa del pueblo es una institución que tiene que ser para el vecino el canal de resguardo ante los incumplimientos del Estado Municipal bueno, me parece que en eso hay que pensar ¿Quién sería una persona o un grupo de personas, porque tenés el Defensorado adjunto, sí. que puedan llevar adelante este proceso más allá de que partidariamente correspondan a nuestro espacio o a otro espacio? Parece que debería ser una cuestión superadora lo del Defensor del Pueblo para ver si de alguna vez por todas le damos una legitimidad real a ese lugar. Claro, sí. Porque si no, viste, termina siendo un, un un espacio político, parece un cargo politizado, en donde o depende del Ejecutivo, o es eh, contrario al Ejecutivo, y en función de eso se maneja, y no es la idea de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene que trabajar por el vecino independientemente de los partidos políticos. Eso hay que entenderlo, hay que pensarlo, porque si no vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Digo, esto que estás que está planteando, ¿no?, de... Eh de la Defensoría, pensarla en esos términos, no de la posibilidad de que la, las minorías también puedan acordar, bueno, digo, surge como una buena posibilidad para las minorías de ensayar, articular acciones sobre una institución que no es política partidaria. Así ¿no? es. Digo, si vos no te puedes poner de acuerdo en bueno. eso, ni hablar de poder articular una propuesta política eh, partidaria electoral para disputar la Intendencia. Pero incluso ¿no? voy más allá yo, creo que la Defensoría del Pueblo debería dar la posibilidad de articular, independientemente de que después articules para una elección es general, digamos. A ver, podemos trabajar juntos pensando en una Defensoría de este tipo, más allá de que después cada uno siga transitando su camino político pensando en la elección general. Sí. No tiene que ver una cosa con otra. Tenemos que dejar de una vez por todas pensar que... El, pues Yo escucho muchas veces que la Defensoría es un escalón eh, en un triunfo pensando no, no. en. La... Y viste, me parece que seguimos pensando de la misma manera. Hay que ver a la Defensoría del Pueblo como tiene que ser, darle un sentido real, porque si no, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. No, sí, lo que yo te digo es que si ni siquiera en eso sí. puede avanzar ni pensar en, en, sí. en ninguna otra cosa. Totalmente ¿no? de acuerdo con vos. Carlos, sabemos que te tenés que ir ahí, te agradecemos mucho que te hayas llegado acá hasta el estudio de Villano. Luego. Una cosita más, ¿cómo pensás que, que sigue el trabajo ahí en el, en el cuerpo legislativo? ¿no? Digo, un cuerpo legislativo que hoy, por ejemplo, no, los vecinos no tienen acceso, que también se ha naturalizado, que los vecinos ni la prensa, nadie puede uh -huh. ir ahí, que los plenos de gobierno ni siquiera sacan casetillas, ni siquiera no. te difunden ni una foto ya ahora. Es como que todos esos de espacios de participación que, con su falencia o lo que sea, estaban, ahora ni siquiera están. Y usted, vos formás parte de, de ese cuerpo legislativo. ¿Cómo pensás que.? que sigue tu trabajo ahí, si hay posibilidad de que, que se pueda modificar algo. La verdad que si me preguntas, después de, de cuatro años y medio de estar en la banca, eh, entiendo que es muy difícil que haya una modificación, porque veo que el gobierno tiene la misma voluntad de seguir conduciendo las cosas de la misma manera, y en algunos casos se profundiza el sentido. No creo que vaya a haber modificación en ese sentido. Comparto con vos, el pleno de gobierno debería ser público, lo hemos planteado. No tiene por qué ser una reunión absolutamente cerrada porque es, está el intendente que elegido por la gente y los concejales elegidos por la gente. Es como una sesión donde se suma el intendente y se suman los secretarios para discutir las cuestiones de la ciudad. No entiendo por qué tiene que estar escondido. No lo puede escuchar. No hay desgrabaciones, no hay grabación. La verdad es que es una cuestión que no tiene ningún tipo de sentido. La participación de los vecinos, obviamente que se ve absolutamente sesgada, el hecho de que no se puedan sentar en el recinto es malo, pero además va mucho más allá porque más allá de la transmisión en vivo que se puede hacer la sesión, puedes entrar a la página del consejo y no tenés acceso a los concejales, a los proyectos que presentaron, qué está en comisión, qué no está en comisión, qué no hay en debate. Yo entro a otras páginas, a otros consejos representantes, y vos podés entrar concejal por concejal y ver cuál es el trabajo que hacen. Claro. porque también es parte de la responsabilidad de uno uno tiene que rendir cuenta y más allá que uno lo intente hacer por la vía que corresponde institucionalmente el consejo debería generar un espacio donde todos rindamos cuenta a los vecinos de qué estamos laburando pasa que bueno si vos haces eso se va a notar que hay muchos que no hacen nada bueno hace un ratito dijiste que había gente que no hablaba hace dos meses ¿no? te invito a que revises te sí, puedo asegurar no, no, que hay no, alguna sí, persona bien. que hace ocho sesiones que no habla que no habla sí. me parece que realmente que un concejal en nuestra ciudad Que es una ciudad importante, donde tenemos un trabajo legislativo importante, pues yo me doy cuenta yo tengo, tengo intendentes amigos tengo concejales amigos, me doy cuenta que el, la, la dinámica de Carlos Paz del Consejo se asimila a Río Cuarto Villa María, Córdoba, no tiene nada que ver con lo que pasa en otras ciudades, nosotros no lo respetan desde ese punto de vista, porque yo como concejal en otros lugares me doy cuenta que tengo un trabajo y voy a decir y los tipos no hablan, claro. entonces Es, es realmente es un meme. Bueno, por ahí lo, claro. Es un meme que vos tengas concejales sentados en la banca mirando al más allá y que lo único que hacen es cuando ven que el jefe de bloque levanta la mano, levantan la mano con ellos. Es un meme. Hay gente que no, hay concejales, bueno, vos Pompe creo que es ahí la o sea, Hay concejales que agarran una hoja y no pueden leer lo que les escribieron porque no son las palabras de ellos. Es realmente, eh, a ver, yo lo tomo a gracia, pero realmente no es gracioso. Sí, es hacer grave. gracia cuando esa gente levanta la mano y te delega facultades para que te aumenten cada dos meses, ¿no? Pero ahí, claro, ella no es gracioso. Es sumamente grave, es muy grave. No hay reuniones de comisión. La verdad es que el, el Consejo hoy es, es prácticamente una escribanía de lo que sucede en el Ejecutivo y no mucho más que eso. Carlos, te, te agradecemos de vuelta eh, que te hayas llegado acá por el estudio de Villan y bueno, estaremos en contacto viendo cómo, cómo evoluciona <risas> todo en este, en este contexto nacional, provincial y nosotros tenemos lo nuestro, la aportamos. Pero a vos todo. sabés que, permíteme decir una cosa, además creo que Carlos Paz tiene problemas que antes no tenía creo que hay cuestiones que realmente están muy complejas y lamentablemente la crisis nacional que ha generado el gobierno de Milley tapa todo La verdad que es tan grande la crisis, es tan importante lo que pasa, tenés tanta información todo el tiempo de todos los medios respecto a esta situación que tenés, todos los días tenés una noticia distinta, digamos, si esto, la noticia es no entregarnos alimentos, echaron el jefe de gabinete, están, están haciendo contratos por fuera con sobresuelo, así, estás tan tapado con esas noticias que la gente no alcanza a ver los problemas cotidianos. Si aumentan de... el 20% acá o el 30%, sí, bueno, qué sé yo, por ahí claro. no es Quizá... tanto. ¿Entendés? Entonces, sí. vos tenés problemas, es decir, hoy las quejas respecto a la iluminación han vuelto a aparecer, porque las luces se queman, no me pregunté por qué, pero se queman muy rápido esas luces. Habría que ver de dónde vienen, pero se queman muy rápido. La, ¿Las la, calles? La led, la led, sí, sí, las luces, sí, LED. Las calles sí, están detonadas. son detonadas. Vos vas a las plazas son un desastre. Es decir, tenés problemas serios, la seguridad no vamos a hablar. Exacto. El control de las motos y de los vehículos que hacen lo que quieran en la noche... Es una locura. O se tenía un montón de problemas críticos, además de los problemas sociales, que el municipio no se hace cargo. Porque vos podés ver gente, y te lo dicen, que no, re no reciben lo que ellos necesitan. Y muchas veces la cuestión social en Carlos Paz se tapa. Sí. Se tapa absolutamente. Acá se muestra una ciudad en buena hora, mostrar así el turismo una ciudad en condiciones, pero vos también tenés un Carlos Paz que está oculto, no hace falta que te vayas lejos, hace 20 cuadras y vas a ver los problemas que hay, gente que no come, gente que tiene necesidades gente que no tiene dónde vivir, hay gente viviendo en la calle, y a mí hay un problema muy serio en la ciudad, pero lamentablemente esta crisis nacional se lleva puesto todo, porque es tan grave lo que está haciendo esta gente, que realmente a veces lo, lo propio, viste, pasa un segundo plano es decir, vos ves las cosas que hacen a nivel nacional y decís pero al final tenemos un intendente que es genial. Entonces, lamentablemente la situación nos lleva a eso, pero yo creo que sí ha habido, o hay de parte de la gente, una queja muy fuerte con el gobierno. Eso lo vivenciamos, quien andamos en la calle, realmente la, la visión que tienen de, de este gobierno ya no es el que tenían hace años atrás. Bien, Carlos, bueno, te agradecemos de, de nuevo y bueno, estaremos ahí en contacto. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, escuchamos algo de música y volvemos, ¿sí?